So when you ask me what I want under the tree, I just want you with me. Bienvenidos a Pochela navideña. Bienvenidos a Pochela. Este es su espacio donde hablamos de música. Nos reunimos aquí a fiebrar sobre los temas musicales que nos encantan. Cada episodio tratamos de traer algo variado, algún tema que, que no hemos hablado aún, pero en esta ocasión vamos a traer un tema repetido, porque en esta ocasión vamos a hablar de Navidad por segunda vez en nuestro podcast, lo cual en verdad es muy emocionante, porque, o sea, este es nuestra segunda Navidad, como Pachela, Increíble. Sí. Y... Aquí yo estoy con Glenis. Hola Glenis. Hola. Y quien les habla Natalia. ¿Cómo estás? Todo bien. <ríe> quien les habla Natalia. Nosotras les tenemos un regalo de Navidad. O sea, ya en nuestro país, yo siento, y no sé qué tú piensas, Glenny, pero como que nosotros tenemos mucha tradición de escuchar las mismas canciones en Navidad siempre. O sea, las mismas canciones clásicas. Sí. Y como que siempre es lo mismo, lo mismo. Y justamente el episodio uh -huh. del año pasado sí. hablábamos sobre los clásicos de Navidad a nivel, no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional, que son como que los artistas que nunca faltan. Pero este año queremos hacer algo súper diferente, porque este año queremos compartir con ustedes música navideña de que surgió en el 2020. Y aunque al principio queríamos como que coger canciones de que full nuevas que la escribieron este año, que no son cover ni nada, fue muy difícil porque yo siento que la mayoría de artistas que hacen producciones navideñas, especialmente en Estados Unidos o, o bueno, en inglés en general, como que tienen la tradición de recrear las mismas, mismas canciones como que en todos los álbums. O sea, sí. incluso vamos a convertirles... Sí, lo único es que le cambian el tono. La Exacto, cosa así, y el sí. estilo. Como de ca cada artista le ponen como que su toque. Pero uh -huh. al final son siempre las mismas canciones, que si Jingle Bell Rock, que si Noche de Paz, etc. Entonces, nosotros tratamos All de I hacer... Christmas. Así es, vamos for Christmas. Eh, y nosotros tratamos de hacer una selección de 20 canciones... que salieron este año, algunas son covers, algunas son originales, pero que les queremos compartir para que refresquemos nuestra playlist navideña, porque este año como que necesita que refresquemos y que escuchemos cosas nuevas. Y para mi sorpresa, fueron muchísimas las producciones de Navidad que se hicieron en este año, en lo que va de año. En este año. Este año tan irregular que se supone que... Eh, no hubo tanto movimiento de nada así es. para hacer producciones, pero así es. Entonces estábamos equivocados. Nosotros le vamos a compartir esas 20 canciones que seleccionamos para ustedes. Si ustedes se tienen más, por favor, compartanos la, en las redes, porque queremos nutrir esta playlist de música nueva navideña. Así que yo creo que <risa> le voy a ceder el micrófono a Glee para que ella comience con nuestra primera recomendación. Bueno, la primera recomendación es muy probable que no le sorprenda a nadie porque son personas que se han caracterizado por sacar eh, álbumes, álbumes de Navidad y es Pentatonics. Ellos sacaron un álbum completo eh, y una de las canciones que más me gustó, sinceramente hablando no las escuché todas, pero... esa como que se me quedó en el cerebro así como catchy y se llama my favorite things me, me gusta mucho de o sea de, de la gente de Pentatonix el juego de armonía que ellos hacen o sea es simplemente algo que Tú nunca te esperas y te sorprende, aunque tú escuches un álbum de Pentatonic o canciones de Pentatonic's de forma eh, consecutiva, qué sé yo. Nunca se van a parecer ninguna. O sea, se parecen las voces porque son los mismos uh, canta cantantes, pero siempre ellos... te sorprende, al menos a mí siempre me sorprenden y siempre me dejan boquiabierta con con la forma como ellos van con la con la armonía y con eh, cómo construyen una canción totalmente nueva a pesar de que es un cover. Definitivamente. Bueno, pues la segunda canción que queremos recomendarles eh, es la canción Christmas Blues de Sabrina Claudio con The Weeknd. if I didn't have you when the snow is falling on um a mí cómo les digo, o sea, yo no soy que fan de The Weeknd ni de Sabrina Claudio para nada, como que no es mi estilo. Pero la escuché y me pareció como tan bonita y tan como como R&B en cierto sentido, o sea, no sé, como que Tiene un... No sé, me parece tan bonito y tan romántica y, y realmente creo que es un poco distinto a lo que uno está acostumbrado como a música suave de Navidad. Es muy moderna, muy, muy actual, pero a la vez muy de Navidad. Y aunque parecería como, como negativa, o sea, como vamos a decir blues, porque es Christmas blues... Al, al, en el fondo es bastante bonita Y tiene también matemática Que ya van a ver como que En muchísimas de las canciones que vamos a presentar hoy De el mismo tema de All I want for Christmas is you Como que yo no quiero nada de Navidad que no sea tú Etcétera, uh -huh. porque es un tema que al parecer Está muy uh -huh. quemado Y en verdad es súper bonita <risa> Es súper bonita la canción y las voces de ellos La voz de The Weeknd La voz de Sabrina son súper bonitas Y en verdad me encanta All I want Me encantó porque, o sea, a mí me encanta el R&B, me encanta ese smooth stuff que tiene la música R&B y como lo sexy que es, porque también es sexy, no se puede quitar eso. Pero se siente como que, no sé, como tú en un mueble tomándote un chocolate, qué sé yo, No sé, o sea, me lo imagino así, lloviendo afuera y tú con esa música ahí, o sea, está de toda esa canción, realmente. Me encantó. Yeah. <ríe> Otra canción que les tenemos, o que les tengo, eh, es de las personas de Sovereign Grace Music. Si ustedes no están familiarizados con ellos, es un grupo eh, o de... de una iglesia, de las iglesias bautistas, realmente tienen muchas canciones y son canciones que usualmente se tocan en el ámbito eclesiástico. Y vamos a escucharla, a ver qué tal. La canción es súper, o sea, es original, eh, es nueva, no es un cover, y se llama Heaven Has Come to Us y me pareció la voz de la chica muy muy completa muy muy llena muy eh, poderosa sería la palabra y es, no sé me gustó mucho también ese ese estilo como worship pero navidad como esa mezcla ahí sí me gusta me gustaría resaltar el hecho de que muchas canciones Navideña, la mayoría, pues naturalmente vienen de, del ámbito religioso porque pues, la Navidad es una uh -huh. fiesta religiosa. Entonces, la, la mayoría de canciones, aunque ahora sean tradicionales y la canten artistas seculares, pues vienen de... O sea, surgen así, como de del ámbito religioso. Y pues me encanta como dentro del mismo ámbito religioso se comienzan a crear canciones nuevas, como se crearon hace... 500 años, hace 200 años. Y canciones sí. que todavía se siguen cantando. Entonces, está eh, súper bonita y súper eh, espiritual. Esta próxima <risa> canción que les quiero compartir eh, se llama A Christmas Wish de Beverly Knight. Ella es una artista británica y ella hizo esta canción para una película que se llama The Lost Adjuster. Que la película es bastante como que cliché. O sea, él simplemente... Eh, tiene un día horrible y se enamora en Navidad. En resumen. <ríe> es como que cualquier película navideña. Eh, cursi. Pero la canción me parece súper bonita. Porque aunque la canción también tiene esta temática de... Lo único que quiero en Navidad eres tú. Eh, la, la, la interpretación vocal es... Preciosa. O sea... la forma en que ella yo, o sea, yo de la ustedes tienen que oírla porque es que me encanta su voz, o sea, dentro de una música que es muy navideña y un ritmo que es como que muy muy común, vamos a decir así. Su voz como que es super linda y la comparto con ustedes por eso, porque me gusta mucho. Me encanta la forma en que ella maneja la voz y hace ese riff en el, en el coro y, uh -huh. o sea, me parece tan hermosa, tan hermosa su interpretación y, sí. y como que para una película que el tráiler se ve bastante como que bleh, como dice, muy mala, muy clavo, <risa> vamos a decir así, la canción está preciosa y por eso la quería compartir porque me gustó mucho, sí. Y como ella tiene como ese ese ronquido, esa voz ronca, uh -huh. también, o sea, no se oye, no se oye mal, se oye como bien, a pesar de que ella tenga... Yo sé que ustedes no han escuchado a Glenny cantando, uh -huh. pero uh -huh. eh, para que nos escuchan, nosotros tenemos un blooper guardado por ahí, bajo <risa> la manga, de Glenny cantando en Bachelet, y en verdad, <risa> yo escucho esta canción y pienso en la voz de Lee, así que, Realmente. ojalá que algún día ella se anime y nos haga un recital. <risa> <risa> Muy chula la idea, vamos a pensarla, vamos a pensar. Sí, la próxima canción que les tengo se llama What a Child is This y es un dúo de Lindsay String, Stirling, perdón, la chica que toca el violín, quizás algunos de ustedes la conocen, con Darius Rucker. Es también una canción es un cover, pero se oye tan bien que tú tienes que escuchar la canción entera para tú decir ah, pero bueno, no la canción entera, con la letra que tú te das cuenta que es un cover pero vamos a escuchar yeah. What child is this who lay to rest on Mary's lap is sleeping whom angels greet with angels While shepherds watch are keeping This, this is Christ the King Whom shepherds guard and angels sing His taste to bring him, Lord, the baby's son uno se transporta como una película de época con esa canción, realmente. <risa> Definitivamente. O ¿Sabes que Me parece interesante porque mm -hmm. cuando comencé a escuchar la canción, Darius Rucker es un artista de country. Y cuando tú comienzas mm -hmm. a escuchar la canción, como que no suena. O sea, no quiero que me malinterpreten, pero no es que todos los artistas de country suenan igual, sino que específicamente Darius Rucker suena muy country, entonces sí. en esa canción no se nota tanto. Y como que por un momento yo dije, ay, pero ¿será el mismo Davis Rucker que yo pienso? Pero sí él, porque después, como que más adelante, él hace, o sea, maneja como que la voz de una forma que es muy country. Entonces, pero al principio suena como que completamente diferente y, y es súper, en verdad me gustó, muy sí. linda. So bring him in gold king to him La próxima canción es en español, es de un artista que aunque no es de mis preferidos por alguna razón, está super de moda en estos días y en este año ha sido un super boom y es el famoso Camilo. Que es un colombiano que, <risa> que, como dicen, está rompiendo, especialmente en este año. Sí. Está como el arro blanco en todos los Exactamente. Lo y entonces tiene una forma tan peculiar de cantar y, y su estilo es tan distintivo. Y en esta canción que se llama Cinco ah, para sí. las Doce, que es un clásico de la música latinoamericana navideña, específicamente. sudamericana, diría yo, porque es una canción original venezolana y él hace este cover de este clásico y me, me gusta mucho el hecho de que combina como la, el ritmo, la, la musicalización tan tradicional y tan vamos a decir eh, eh, como folclórica latinoamericana mm -hmm. y la mezcla como con con elemento tan novedoso como su voz, su voz, su forma de cantar es muy actual, muy moderna. Y da una combinación eh, para mí maravillosa. Así que de verdad, las recomiendo full. Aquí aquí les tengo un pedacito. Cinco y eh, realmente... Lo chulo es que es Camilo y uh -huh. como que o sea, él suena muy Camilo pero a la vez suena muy festivo, sin irse a lo meramente uh -huh. folclórico y tradicional, o sea, que llega como a un punto medio, como a un buen acuerdo entre lo pasado y lo futuro sí. lo pasado y lo presente que por eso en verdad me gusta mucho uh -huh. realmente sí Eh, eh, le da un giro totalmente diferente a, los, a la canción que uno está acostumbrado a escuchar es. yo también tengo algo en español eh, es tan difícil encontrar canciones en español en inglés originales, o sea, usualmente son covers traducidos del inglés eh, pero esto es un cover traducido pero este Evan Craft es un artista cristiano que se ha destacado porque él es el su lengua natal es el inglés, pero él se tiró para lo latino y ha rompido de este lado. Vamos a escucharlo. Reyes magos desde el oriente vieron aquella estrella brillar. Eh, la canción Es para dormir, o sea, <risa> te da como ese, ese, ese mood de vamos a dormir. Incluso, el, esa canción está en un EP y la otra canción que está es a la nanita nana, o sea, es una canción de cuna. Okay. soy yo supongo que la intención de él es dormir a la canciones. <risa> okay. Pero es una canción súper relajante. <risa> que tú la pones cuando tú te vas a acostar y te duermes. O sea, yo lo voy a intentar a ver si me duermo. Yo que, que duro mucho para dormirme, pero probablemente me funcione. Nah, ya saben, <risa> aparte de la playlist de música navideña Pachela, también vamos a tener música navideña para dormir. <risa> <risa> bueno, yo continúo con, con una canción que me... Yo creo que de todo mi descubrimiento es uno de los más como que importante. Porque esta canción es de Megan Trainor, eh, una artista pop norteamericana que ahora mismo está embarazada. Y hago la... quiero sacar esa... o sea, como resaltar que está embarazada. Porque me encanta que esta canción es muy tirando al, al lado niño. Eh, como evocando nuestro niño interior. En el sentido de que aunque la música es muy Megan Trainor y muy de sus canciones y un estilo muy marcado que ella tiene, eh, con un buen pace eh, y un ritmo así súper característico, la letra es muy infantil, en el sentido de que la canción se llama I Believe in Santa. Y básicamente ella está en la canción diciendo porque qué ella ama mucho la Navidad y porque ella cree en Santa. Y, y bueno... Aquí les pongo un pedazo porque en verdad a mí me encantó, o sea, me sorprendió y me parece como que una mezcla excelente. Es como una canción que tú podrías fácilmente oír en la radio, sea Navidad o no. O sea, si uno le quitara la letra, ustedes se van a dar cuenta que podría ser una canción pop cualquiera. Básicamente, el ritmo es tan, tan mega entré, y sí, Y de verdad, sí, es, es un pop super chulo, súper divertido, que tú te puedes ima imaginar como que cantándolo con los niños y me, me encanta, de verdad. Uh -huh. Y es cierto lo que decías, que se puede cantar en cualquier momento, o sea, porque yo imagino cantando eso en verano, Exacto. una cosa así, no dije en invierno. Exactamente. Pero bueno... <risa> Eh, ya para bueno al igual que tú con, con Mega Trailer Trainer yo descubrí un álbum que me encantó me encantó, me encantó, me encantó me encantó, me encantó eh, se llama Christmas Acoustic Season de Phil Wickham y me encanta la voz de este chico porque también me recuerda mucho el R&B y el soul. Y yo no, no tengo... O sea, vamos a escucharla mejor, porque escucha. Me encanta su voz. Lo chulo es que sí, y, y que tú encuentras... toda la canción o la mayoría de canciones de All I Want for Christmas is You pero él está diciendo, no, espérate ya yo tengo todo lo que yo quería en Christmas y está aquí al lado mío, entonces es como un, el otro el otro lado de la moneda, como que ok, ya me dieron, vamos a suponer, Santa me dio lo que yo quería para, para Navidad <ríe> entonces ahora yo estoy cantando que ya no te quiero más nada, porque lo que te quería ya lo tengo. Exacto. y como les dije el álbum completo tiene ese, ese estilo eh, super super soul que también es digno de escucharlo mientras se bebe chocolate en una tarde o noche lluviosa oh, wow pues yo voy a continuar como con el tema de Santa <ríe> eh, y okay. la última canción que voy a Compartirles antes de irnos a la pausa es una canción que se llama Only Santa Knows de Delta Goodrum. Que es básicamente, o sea, es muy, la, la letra en sí es igual que la de Megan Trainor en el sentido de decir, como que mucha gente dice que Santa no existe, pero ella dice, como que en así y que nadie le puede decir lo contrario. Y habla como de que Santa sabe lo que tú hiciste, lo que tú no hiciste. Y como que el premio que te va a dar. Y me, me parece también como una canción muy orientada a los niños. Pero como en esta versión, eh, como que la de Megan Trenor es más moderna y más como disruptiva. Pero la de, uh -huh. la de ella, la de Delta, es más como tradicional. y como más relax, y más en el, eh, como en el sentido que dice Glenn, y como de tú ya estar tranquilo, bebiendo chocolate, frente al arbolito, viendo como, como en ese momento en que uno hacía la carta, que uno pedía los regalos, como que uno estaba en, entraba en una concentración especial para eso, porque uno tenía que pedir bien. Sí, Entonces, sí. por eso me gusta mucho esta canción, porque como que tiene la misma temática de la otra, pero es un poco más tranquila, más pacífica. O sea, la voz de ella y como su manejo vocal y su registro tan alto, es como que completamente, vamos a decir, pacificante, no sé si esa palabra existe, pero es como que te da una tranquilidad, bueno, tranquilizante sería la palabra, pero como que... Es una tranquilidad llena de paz, como de que una alegría, pero, pero plena, como no sé. Realmente me, me parece súper bonita. <risa> vamos a hacer una pausa ahora y luego, cuando regresemos, les vamos a traer 10 canciones más para completar nuestro playlist de Navidad Moderna o Navidad del 2020. Así que no se muevan. Seguimos con más música navideña para todos ustedes. Eh, en mi búsqueda también encontré un álbum nuevo, o un EP nuevo realmente, no es un álbum, de una pareja de esposos que canta o, o es parte del, del grupo Betel, de Betel Church, No sé mm -hmm. si lo conocen. Y se llaman The McClure's. El... La canción del álbum que quiero destacar es Christmas Morning. Vamos a escucharla. Me encanta de esta canción que también eh, hace un, una fusión entre Navidad y Gospel. Y, bueno, no sería Gospel, sería Worship Songs. Mm -hmm. Y. te da como el deseo de, qué sé yo, de brincar en la iglesia, hey, she's is, is here, whatever. Y eso le falta, o sea, como a pesar de que la Navidad es un, una fiesta religiosa, como estabas diciendo, Natalia, tú no te imaginas eh, que se cante una canción de estas en la iglesia, a menos que no sea un concierto, o sea, No son canciones como que involucra a la, a la Grey. No sé sí. si, me, si me entiendes. Sí. O sea, son canciones que sí, se cantan en la iglesia, pero no son como canciones como lo es The Blessing, uh -huh. que se une mucha gente a cantar. Pero esta canción en específico te da deseos de eso, de, de, de cantar junto con las personas que están dirigiendo, saltar, brincar, lo que sea. Y me encanta... Ese, ese aire que caracteriza a la gente de Betel. Sí, qué chulo. Yo, por mi parte, vengo con un álbum eh, específicamente completamente vamos a decir, opuesto a, a, a la canción que tú acabas de mostrar. Porque este álbum me parece tan curioso y tan interesante y de verdad que los invito a que lo busquen y lo escuchen. se llama Christmas in the Islands y es de Shaggy Shaggy es un artista de reggae jamaicano, mm -hmm. es un gran o sea, es muy popular en el mundo del reggae y moderno eh, o sea, y realmente este álbum trata de la navidad, pero desde el punto de vista de las islas caribeñas, no de las antillas mayores, como como nosotros, sino de las islas, las Antillas Menores, y como que ese ritmo reggae de Jamaica, que aunque es una Antilla Mayor, pero es como que aparte. Eh, y yo realmente, personalmente, yo nunca había escuchado eh, ninguna producción musical que abordara la Navidad desde ese estilo musical específicamente, que el reggae, dancehall, y esos ritmos así... Afrocaribeños. Entonces, viene este álbum que básicamente él con muchos artistas eh, de, de ese mismo género también. Y me parece tan chulo porque, por un lado, él tiene canciones que en verdad son como que nuevas, como por ejemplo una que se llama Holiday in Jamaica. Que, bueno, Holiday in Jamaica, porque si lo vamos a decir en inglés, hay que decirlo en inglés entero. Uh -huh. <ríe> Pero <ríe> él. En esa canción está Anillo y en verdad es muy chula. Pero la que más me llamó la atención es una que se llama Have Yourself a Merry Little Christmas, que es literal mm -hmm. la... La canción Have Yourself a Merry Little Christmas, que es muy famosa y que mucha gente la, mm -hmm. la ha hecho. Pero de, de, desde el punto de vista reggae, que yo nunca la había escuchado y me llama tanto la atención. Y les quiero poner un pedacito porque no en sabe. verdad es, es muy buena porque él como que se sale de su zona de confort y me encanta de verdad. Okay. Así que aquí les comparto un pedazo. Have yourself little Christmas. Let yourself be Sea, me encanta el hecho de que su voz es tan reggae y tan no es lo que tú generalmente escuchas que tú haya artista como que si yo la misma, Ay, Mariah Carey o cualquier otro artista grande ha grabado esa canción. Michael Bublé, pero él es como que en su propio estilo y de verdad que me encanta el álbum completo y lo recomiendo full, que por lo menos lo escuchen como para tener una perspectiva diferente de qué es la música navideña, que no es solamente merengue o jazz o, o R&B, sino que como que otra perspectiva y me gusta mucho. Sí, él suena forzado, o sea, de verdad. <risa> el suena como que <risa> tiene que cantar eso o te dame un tiro <risa> o sea como se siente que él no está cómodo pero no, se, no suena mal, no sé si me entiendes pero, pero se siente el force <risa> se siente el force <risa> de verdad, de verdad. yo vuelvo otra vez, vengo otra vez con otra canción eh, es en inglés Eh, igual dos personas que son famosas en el ámbito cristiano Kate and Christy Getty se caracterizan por cantar himnos hacer eh, o sea, estos himnos viejos que ya absolutamente casi nadie conoce ellos se encargan de de sacarlo de nuevo y hoy vengo con Un sencillo que ellos sacaron eh, hace como un mes que se llama Consider the, stars. Consider the Stars. in the sky. Look up and wonder. La voz de ella, de Christine, es súper smooth y. No sé, es, es como. Sin fuerza, o sea, ella, a, al contrario de lo que escuchamos ahorita, <risa> <risa> ella, como que ella está cantando así, como que sí está hablando contigo, normal, o sea, tú no, no sientes que que está como forzando su voz, como que sale totalmente smooth y natural y súper sweet. Y también podemos agregarla al playlist de canciones de Cuna Navidad. Eso iba a decir. También, al tener esa voz así, eh, es perfecta para. Dormir. Yo creo que sí, que tenemos que hacer esa playlist, porque piénsalo, o sea, este año que probablemente tengamos que, o sea, naturalmente las celebraciones de Navidad se van a limitar mucho, nosotros vamos como pila este año, Navidad, entonces, con, con la llenura que nosotros vamos a tener el 25 o el 24 en la noche, conciliar el sueño va a ser difícil, entonces ahí ustedes ponen estas canciones... De cuna navideñas y, y duermen y como angelitos hasta las 3 de la tarde del, del día siguiente porque uno amanece el 24. Entonces, ya saben. Sí. Tengan su playlist a cuarta. Nosotros se la vamos a hacer y se la vamos a facilitar para que eh, pasen una navidad para que no mucha Tranquila. Tranquilo. que no den mucha vuelta tampoco buscando cuál música voy a Exactamente. Escoger, ¿no? Entonces dicen, ah, pero la gente después de ya Shara tiene un playlist. Exactamente. Listo. Señores, yo encontré un álbum que me encantó tanto, que las próximas tres canciones que yo voy a mencionar son de ese álbum y son de ese artista. Y la artista es Dolly Parton, que es un ícono de la música country americana eh, famosísima de, de, de antaño. O sea, Es una, una reina, la reina del country. Eh, también muy conocida por ser la madrina de Miley Cyrus eh, para las nuevas generaciones, ¿verdad? Pero, o sea, a mí me encanta Dolly Parton como por su personalidad y por la personalidad que ella le transmite a su música. Y este álbum de Navidad está uh -huh. chulísimo. Y como que ella hizo lo que todos los artistas hacen, que coge ¿verdad? la misma... música, todo el mundo la hace pero ella le pone su toque de Dolly Parton que la hace tan, tan única y quiero comenzar con una canción que ella hizo con Miley Cyrus que se llama Christmas Is a mí me encanta cuando ellas eh, Dolly y Miley hacen colaboraciones porque aunque Miley es un poquito loca y, y últimamente cada vez estamos <risa> más sacata, pero al estar con Dolly como que se tranquiliza y entonces nos da la Miley Cyrus con la linda voz que todos nosotros crecimos escuchando y entonces les comparto esta canción porque en verdad es súper bonita y como que se siente esa esa unión entre ellas dos It's all about kindness, love and la complicidad entre ellas y como que me encanta, yo creo que esto también va para la playlist de Casino de Cuna pero, pero el mensaje tan familiar y tan como de unidad de la familia y, y el verdadero significado de la Navidad que realmente me encanta uh -huh. me parece súper bonita realmente yo vengo ahora con La Reina de los Melismas Tori Kelly ella sacó un álbum <risa> Nuevo, justamente ahora. Y eh, una de las canciones que me gustaron de este álbum se llama Slight Ride. Y vamos a escucharla. Eh, es Tori Kelly pura, o sea, no hay, no hay forma de confundirlo. We're gliding along with the song of a winter fairy. And our cheeks are nice and rosy and comfy cozy. Tori Kelly, señores. Muy Tori Kelly, en verdad. No tengo nada que decir. Muy Tori Kelly, en verdad. <risa> uh -huh. Y ella, bueno, si escuchan la canción entera, se dan cuenta que ella eh, hace o emula una trompeta con su, con su voz y está súper, pero, pero está como el final de la canción más o menos. Oh, wow. <risa> qué chévere. Pues ya continúo con Dolly Parton y en esta y ella también hace un un cover, vamos a decir, o sea, ella en el álbum hace varios covers de canciones tradicionales, entre ellas Mary Did You Know, que es un clásico Y lo que me sí. gusta particularmente, porque esta canción per se me gusta y Dolly Parton también me gusta, entonces, pero la combinación, ¿verdad? Lo que más me encanta es que Dolly es, o sea, suele en sus canciones como que una parte cantada, una parte hablada y como que ya va alternando, como que canta y de repente te está hablando y... Y tú sientes que no es como que simplemente tú estás escuchando una canción, sino que tú te sientes como parte de la canción, porque tú sientes que es un diálogo en el que Dolly te está contando algo. Entonces, ella usa mucho eso en esta canción y hace esa combinación y esa personalidad como de quien te está narrando una historia. O sea, lo chulo es que realmente parecería como si Dolly Parton le estuviera preguntando a María Si, si ella sabía lo que iba a pasar y como si realmente ellas estuvieran hablando. Y para mí, el, el toque que ella le da y esa, esa, eh, ay Dios mío, esa originalidad, esa personalidad, realmente me encanta. Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Me encanta. Y, y el vibrato de, de la voz de Dolly Parton hace que suene como que ya una ancianita y tú sientes como que una abuelita que te está uh -huh. cantando como que... Esta linda. <ríe> sí, sí realmente suena como una abuelita. Uh -huh. <ríe> Yo voy ahora a seguir en el ámbito cristiano, ¿verdad? Y voy a, a traer un grupo que me parece súper raro, que De verdad, que tengan un álbum de, de Navidad, porque ellos eh, es un tipo como que pop rock de música cristiana en habla inglesa. Y eh, hay una canción del álbum, o del EP, porque no es un álbum completo, que dice Hope Is Here y vamos a escucharlo. All Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Porque tomando en cuenta todo lo que ha sucedido en este año 2020 Ellos quieren eh, hacer entenderle a las personas que escuchen la canción De que hay esperanza, que no todo está perdido Y no sé, como que es una canción súper, súper atinada Para terminar un año como este año 2020, con toda esta locura del COVID y todo lo que ya sabemos. Eh, y también como que no, no da esa sensación de pesar o de tristeza o de soledad que usualmente las canciones de Navidad eh, tienen o hacen que el otro sienta, sino que te anima, ¿me entiendes? Y es súper, súper eh, bacano. Así. Tiene una canción de Navidad que te anime y que te recuerde que hay esperanza y que a pesar de todo lo que ha sucedido, eh, Cristo está aquí y Él es la esperanza del mundo. Así ¿no? Y que yo siento como que, oh, supongo que fue así, que la canción está escrita para este año. O sea, porque se nota como al, uh -huh. al comenzar la canción. Que es muy, muy 2020, sí. en verdad. <risa> Yo tengo mi tercera canción de Dolly Parton para terminar esa trilogía, ¿verdad? Eh, pero esta yo sé que les va a encantar. Para el que no escuchó el episodio de Navidad del año pasado, eh, que de verdad les recomiendo que lo escuchen, eh, porque, o sea, yo estoy segura que si ustedes escuchan ese episodio, Ustedes van a entender por qué esta recomendación que yo voy a hacer es tan guau. Y es que en nuestro episodio número 4. Nosotros hablamos de el Santa Claus, la vieja Belén y los reyes magos de la música. Y ahí hablábamos que la vieja Belén de, de la música es Mariah Carey. Con su famosísima canción All I Want for Christmas is You. Que es como que el himno de la Navidad Americana y... Eh, El año pasado incluso volvió a, la, a las tablas de, de la Billboard, después de 15 mm. años, 20 años que tenía. Es bueno, eh, muchísimos años. Mucho. Volvió a las tablas de la Billboard y rompió otro récord, y ya ustedes saben. Entonces, este año, <risa> Dolly Parton hace un cover de esta canción, lo cual es muy chulo porque Dolly Parton. es una estrella mucho más vieja que Mariah Carey o sea, antes de que Mariah Carey fuera cualquier cosa, ya Dolly Parton era famosa y entonces ya hace te cover junto, nada más y nada menos, que con Jimmy Fallon el presentador de televisión, actor que también tiene dotes sí. artísticos espectaculares y a mí me encanta Jimmy Fallon, entonces esta combinación es súper chula porque es como tan, tan pícara y tan amistosa y de verdad que da mucha risa Pero como que transmite ese sentimiento de, de disfrute navideño. Y de verdad que está chulísimo. O sea, me gusta más que la de Mary Carey porque es más como juguetona. Entonces, de verdad que está, está genial. Oh, o sea, es tan divertida, small. es como... Eso se parece, como que, ay, hey, vamos a hacer así de chiste, o como... Cuando nosotros tenemos un karaoke, de que, ay, vamos a cantar el album for Christmas is You, pa. Y lo sí. grabaron y lo sacaron en el álbum. Y de verdad que me sí, encanta, sí. me encanta. Está muy relajado. así es. Súper relajado, súper como que... Y, y ella, ella entiende, o sea, conchale, yo creo que tengo canción, pero yo voy a sonar vieja y voy a sonar súper mal. Sí. <ríe> y él le dice, no importa, vamos a darle, o sea... De verdad. Me gustó mucho. Me gustó muchísimo. <risa> yo vengo con uno de los artistas que me encantan. Eh, me encanta su forma, su manera de cantar. Eh, se llaman and Country. Y también, al igual que la gente de Building 429, o Building 429, yo no sé cómo se dice. Eh, sí, es de una de las dos formas. que son personas que tú no te vas a imaginar jamás en la vida que tienen un álbum eh, de Navidad, porque tenemos la idea de que Navidad es suave y que, no sé. Y ellos también son un tipo de, de, de, grupo, de agrupación cristiana que canta pop, rock, eh, una mezcla bien extraña que no, no se descifra bien Como decir todos los géneros, todos los estilos que ellos tocan. Pero vamos a escucharla. Eh, se llama O Come, O Come, Emanuel. Oh, oh, lo interesante del álbum, Natalia, es que se llama A Drummer Boy Christmas. Y uh -huh. todas las canciones tienen... Eh, el sonido del tambor y te recuerda el, el, el tamborero, la, la canción sí, que sí, claro. hemos escuchado el rompo pompo como claro. olvidarlo exacto y uh, yo soy fanática del tambor en la música, por eso me encanta tanto la música africana eh, también, aparte de R&B y es interesante como ellos eh, intencionalmente pusieron los tambores en todas sus canciones. Es relativamente fácil, entre comillas, pero ellos cambian el ritmo del tambor. O sea, y, y eso es lo que lo hace interesante este álbum también. Sí, definitivamente. Eh, tiene mucha energía la canción. Y es como muy sí. cinemática, vamos a decirlo así. Uh -huh. Ya que hablamos de soundtrack el otro día... Esto podría ser para una película navideña épica o algo así. Sí, sí. Realmente. Como El Señor de los Anillos y yo, algo así, cuando eh, se están enfrentando en la batalla, una cosa. No, bueno. Esa, definitivamente, que no va para nuestra playlist de canciones de cuna navideña. <risa> Porque de repente tú eso no, y la todo playlist <risa> Para playlist de alarmas. Para la playlist de alarmas. Exacto. Que, <risa> hay... Alarma oh. navideña. <risa> <risa> bueno, yo creo que esta última canción eh, También podría ir para la playlist de Alarma Porque esta canción es un clásico de los clásicos O sea, esta es como que Navidad básica 001 O sea, tú no te sabes ninguna canción de Navidad Pero por lo menos esa tú seguro te la sabes Y es como que la vieja confiable eh, Esta canción se llama Feliz Navidad Y es el clásico Feliz Navidad, próspero año y felicidad, que todo el mundo se sabe, que estamos cansados todos de oírla, pero tiene un toque especial, porque esta es una versión de Gwen Stefani con Mon oh. Laferte. Mon Laferte es una artista latina, eh, latinoamericana, que eh, tiene una tremenda voz, y, y ya, creo que ya hemos hablado de ella cuando nos referíamos a la música indie latinoamericana. Si no lo hicimos pop, uh -huh. lo vamos a hacer pronto. <ríe> porque es tremenda artista. Y se une con Gwen Stefani, que yo no, no sé en qué ca categoría no puedo poner a Gwen Stefani, porque Gwen Stefani ha hecho de todo. Rock, pop, hip hop. Sí. O sea, Gwen Stefani es como todo un icono de la cultura pop. Muchas cosas. Y lo más chulísimo <ríe> es que Gwen Stefani canta en español. Las partes que son en español. Y al principio, tú escuchas la canción y tú no... O sea, tú no... Tú dices, ¿será esta Gwen Stefani o Mon Laferte? Porque, o sea, suena súper bien. Y, y es súper divertida. Uno no espera de escuchar como que esto de Gwen Stefani. Entonces, cuando tú la oyes, como que... Oh, wow, qué chulo. Y, y nada, señores O sea, los dejo con, con esta que... E icónica para cerrar pero es como una versión más fresca de de, de esta canción que ya es un clásico de culto feliz Navidad feliz Navidad ¿qué te parece Glennie? <ríe> Gwen Stefani cantando en español me pareció, me pareció muy gracioso En verdad, sí. escucharla eh, y no, no tiene mala pronunciación, pero suena gracioso exacto, suena gracioso Está muy, muy ajá, uh -huh. y se siente bien alegre, o sea, la canción obviamente tiene que ser alegre porque te están diciendo Feliz Navidad, pero se, se siente la alegría, como que ya las están cantando realmente con alegría y disfrutando lo que están diciendo Aunque quizás no entiendan lo que están diciendo, pero no se come el cuento. No, pero en verdad a mí lo que más me gusta de Gwen es que Gwen es como de esa personalidad de que entran en toa. Como que ah, vamos a cantar en español, sí, sí, vamos, pa. Y, y me encanta como la picardía que trae. Está muy chulo, en verdad. Sí. Así sí. que, señores, con este clásico cantado en las voces de Gwen Stefani y Mon Laferte... Eh, cerramos esta top 20, no un top, esta lista de 20 canciones navideñas modernas. Ojo, no todas las canciones que, que ustedes escucharon son del 2020, pero son recientes, o sea que como que todavía caben en, no me si el hype. En la categoría de nuevas. Sí, son de, de, de esos últimos años. Y que yo sé que ustedes las van a disfrutar y las pueden poner en su cena, en cualquier día. Yo no sé si ustedes sabían que en casa de Mariah Carey, desde que comienza diciembre, siempre a 24-7, están oyendo música navideña, entonces... A Mariah Carey, si quiere, le prestamos nuestra playlist para que la ponga también. <risa> eh, y si usted también es de ese team que vive oyendo música navideña a cualquier hora eh, cuando toma Navidad, pues ahí tienen una lista. Eh, nosotros, de regalo de Navidad, tenemos una página web nueva. <risa> así que eh, uh. pueden encontrar todo lo concerniente a Poachela entrando a Poachella.com. Así de sencillo. Y nada, muchísimas gracias por escucharnos. Y nos vemos en una próxima ocasión. Bye. Chaito.